50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berizo, Encena, un servicio informativo de la región. bienvenidas oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 31 de mayo. Municipales de Berizo continúan de paro. Según detallaron desde las redes del sindicato que nuclea a los empleados, la medida de fuerza se adoptó debido a los sistemáticos incumplimientos del Departamento Ejecutivo en la provisión de ropa y materiales de seguridad. Según lo acordado en la última reunión que sostuvo el gremio con el Ejecutivo, se había acordado la entrega de los materiales de forma escalonada entre el 10 de mayo y el 5 de junio. Por tal motivo y luego del plenario, con el cuerpo de delegados y delegadas, se decidió extender la medida a todas las áreas de la Municipalidad de Berizo hasta que las mudas de ropa sean entregadas en su totalidad. <música> Alumni Bransen encabeza la tabla de primera del fútbol femenino. escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Muy pero muy buenas mañanas, oyentes del informativo regional. Se jugó la fecha número 8 del femenino de la liga amateur platense. En su primera división, Bransen igualó 0 a 0 con talleres del ferrocarril provincial, mientras que las carceleras, Alumni, derrotaron 3 a 0 a Tolosano. De esta manera, Bransen y Alumni mandan en lo más alto. En la B, en la zona 1, Deportivo Curtidores le ganó 2 a 0 a DIP, mientras que en la zona 2, Estrella le ganó 1 a 0 a Criba y Gonet derrotó por 3 a 2 a San Martín de los Hornos. Las tres, hablando de Deportivo Curtidores, Estrella y Gonet mandan en soledad en la punta del campeonato. Un servicio que informa más cerca. Vuelve a ser obligatorio el uso de barbijo en las escuelas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a indicar el uso obligatorio del barbijo dentro de las instituciones para evitar la propagación del coronavirus frente a la suba de casos. La medida rige para todos los niveles educativos, según la resolución que emitió el gobierno bonaerense sobre los protocolos de COVID-19 con motivo de la cuarta ola de contagios.